Amigos de Radio Nauta, arrancamos con la primera edición de Pachidermata. Este programa tan especial que vamos a intentar hacer Con la música como foco, nuestro foco en este programa va a ser la música, pero la intención es no caer en el mainstream, no caer en aquellas bandas masivas, sino ir recompilando un poco las historias de bandas locales, ir recorriendo en distintos géneros, distintos estilos y sobre todo tal vez no jugar tanto con la actualidad, perdón, que si bien la va a ver, sino justamente acercarnos a la historia, conocer cómo llegamos hasta el día de hoy con la música en ciertos géneros y por qué no disfrutar un poco de todo lo que nos gusta a nosotros que es la Música Pero por supuesto no voy a estar hasta las 8 Porque vamos a ir hasta las 8 de la noche No voy a estar solo, sino que tengo dos grandes compañeros Arrancando por Dylan Daderio ¿Cómo andas Dylan? Hola Tincho, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho perfecto Genial, genial Qué pedazo de presentación que hiciste Gracias eh, La verdad que yo no prometo hacer todo lo que dijiste Pero por lo menos lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Y si te tendría que preguntar para ponerte en un pequeño apuro Primer programa, dos minutos del aire ¿Qué es lo que vas a hablar hoy? ¿Qué columna? ¿Qué sección? ¿Qué espacio vas a tener en Pachidermata en el día de la fecha? Bueno, ante esa pregunta, ante tamaña pregunta, no sabría cómo contestarte en primera instancia. Y en segunda te voy a decir que vamos a hablar un poco de tango, pero no solo de tango, no de tango antiguo. O no tanto, digamos, de hace unos 10 anitos, si se quiere. No nos vamos a retroceder a hace 50 años, sino que vamos a estar en un periodo, eh, digamos, bastante cerca. Que es, vamos a hablar de La Guardia Areje, vamos a hablar de Tango Platense, que ya si bien eh, es una banda que está disuelta, todavía queda boyando en algunos corazones. Vamos a estar hasta las 8 con Dilan Daderio y también vamos a estar hasta ese horario con Juan y Lago. ¿Cómo anda Juan Ignacio Lago? ¿Cómo estás querido Tincho, querido Dilan? La verdad que no merezco tamaña presentación. <risa> tamaño, eh, tamaño. Hay que arrancar humilde porque es así, sí, después sí, sí. cuando ya lo empecemos a romper va a ser distinto, pero sí. por ahora... Empezamos, tranqui. Y quiero que me metas en apuro, quiero que me preguntes qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer durante todo el ciclo. A ver, uh, a ver. ]ificante. Dylan va a hablar de la Guardia del Juan Ignacio Lago, Juan y Lago, ¿de qué va a hablar? Bueno, hoy en particular voy a hablar de la música y los videojuegos. Voy a tratar de hacer una historización eh, breve pero certera de lo que fueron los inicios y de lo que es hoy en la actualidad y sobre todo tratar de, de darle un foco bien cultural y bien artístico a un medio como es y a una industria que está bastante eh, ahora en auge quizás porque es una industria joven y que la defiendo a muerte y bueno, me, la verdad bien que me, es algo que me encanta, que me fascina y durante el ciclo eh, igual voy a, voy a hablar de otros otros temas, otras expresiones audiovisuales pero ese va a ser mi foco, yo me voy a encargar de las expresiones audiovisuales del cine, de las series y de lo que la gente le guste Por mi parte me separé cuando armamos la en la cocina de Pachidermata. Me separé la sección de rap. El rap es uno de mis géneros favoritos, si no el favorito. Así que en el día de la fecha voy a hablar de Sara Ebe, que está considerada como la mejor rapera de Argentina. No, no, quería preguntar. Eh, como Juan y hoy dijo, antes de que la rompamos Vos decir que la vamos a romper En la radio seguro. capaz la Entonces, y bueno, por eso yo no, yo no especificé, o sea, dentro de unos meses me pueden decir algo Que yo, agujero legal Llegaremos a los 10 programas Esperé, nah, sí, Vamos a llegar a los 10 programas ya Llegamos a los 10 seguidores en Instagram así que... Si Radio Nauta no se rompe Vamos a levantar un poco la cortina Y ya arrancamos con Pachi Dormando siendo las 19 en la radio radio nauta nos pueden escuchar a través de internet radio nauta es www. radionauta.com.ar también eh, tenemos en dial 106.3 y nos pueden como decía juan hoy tenemos instanciamos a los 10 seguidores Creo que tenemos un poquito sí, más. Me gustan más. las expectativas bajas, me gusta. Es como que estamos humildes. Bueno, yo creo que si llegamos a los 100 seguidores... <risa> nah, es imposible. Está, al, ¿Imposible? ¿100 seguidores es imposible? <risa> ¿Pero para cuándo? ¿Para el al fin del programa? Claramente imposible. Sí, para alguien que viene, si bueno, quieres. Ah, eso es otra cosa. Si llegamos, o, o en este trayecto, de acá a los 10 programas, o hasta que finalice el ciclo en, en breve, o, o, o en cuando finalice podríamos el ciclo... Podríamos cerrar con un 80, ¿no? Nos podríamos conformar o... o tiene Y ya llegamos a 99, ¿qué hacemos? ¿Por uno no Nada. lo vamos a eh. Nada, Nada, no, no. no. Yo ah, me hago un hay, Instagram hay que no tengo y le pongo ahí, lo sigo. <risa> no, no, no, hay una meta. <risa> Para esa etapa ya lo hiciste. <risa> claro, que... Claramente, sí, sí, claro. Hay una meta que tiene que ser 100. Pero bueno, no eh, la idea no es hablar del Instagram, no es hablar ah. del dial. <risa> o podemos hablar, bueno, hablemos un poco de Instagram, no, <risa> no. Vamos a hablar de algo que sí hablamos en Instagram y que vamos a, se va a tratar un poco el programa de hoy. Que es, como dijimos hoy, de tango, pero de tango platense. Que es eh, lo que nos compete lo, lo que lo que presentamos Y lo que vamos a desarrollar, si se quiere En esta breve columna Que nos tiene acá metidos A ver, la plata es uno de, lo, de los principales espacios en la cultura donde aparecen estas expresiones musicales. Yo realmente cuando me contaste de esta banda de tango ni sabía que existía así que está bueno que la gente se entere que yo me entere un poco más eh, de la guardia hereja así que vamos a, a comenzar a aprender un poco más de eso. sí sí es, es muy interesante, aparte es una banda que era bastante under. Digo, primero vamos a aclarar las cosas. Es una banda que como decíamos ya está separada, uh -huh. se separaron en el 2009 a raíz de la muerte de quien era su cantante, de quien era Básicamente su formador, que era eh, Jorge Alorza, más conocido, o mejor dicho, conocido como Alorza, pero con el nombre eh, Jorge Mandelucos, creo que era. Bien. Acá, si, si, si, lo, si lo encuentro lo digo, acá, Pandelucos. Bien, bien, chequeamos con producción y salió. Sí, sí, sí. Tenemos ahí la producción atenta con <risa> Manuel Ferretti. <risa> diciendo Haciéndonos señas para que leamos bien la información. Eh... Para hablar un poco de qué es la banda, digamos, podríamos hablar nosotros, es una banda de tango que hace, como ellos mismos se definen, otras hierbas, además del tango, hacen milongas, hacen candombes Aguacían así, siempre tenemos tenemos que hablar en sí, pasado. Sí, sí. Para mí no, nunca nunca dejó de existir, digamos. Yo cada vez que me levanto un tema escucho, por lo menos. Bien. Pero lo que quería era eh, más específicamente que lo cuente la voz de quien fue el creador, del quien fue su fundador, eh, Alorsa. Nosotros somos un grupo musical, se llama La Guardia Arege, y hace canciones propias, este con un sonido de guitarras. Yo digo que hacemos tangos y otras hierbas. O sea, hacemos tangos, este candombe, murga, este por ahí algún aire más folclórico, campero. Para mí es un concepto artístico que excede un poco lo musical y que tiene que ver con una imagen, con una puesta en escena, con un sonido, con un mensaje, con un logo. Y bueno, para en mi caso es un proyecto es un proyecto personal que, que yo he puesto mucho de mí. Este no puedo ser este demasiado objetivo cuando hablo está, está bárbaro lo que hacemos. Ahí escuchábamos a Jorge Alorza hablando de lo que era el proyecto que hizo en casi 10 años, un poquito menos tal vez. La banda empezó en el 2002. Eh, bueno, después de la crisis de Argentina, qué sé yo, que incluso tiene mucho que ver en sus letras. Sí. Digo, escriben. Sobre... Gran momento para arrancar el tango en realidad, si hay un género más melancólico, <ríe> debe ser el tango. Sí, más melancólico, pero era muy actual, hablaba de cosas Bien. que estaban pasando en ese momento, no era el típico tango que voz genérico. Tenés. Claro, el tango antiguo Que digamos, ya sí. había pasado eso. Recordando la novia perdida, el amor imposible esas sí, cosas. Sí, sí. No, no lo quería decir de esa manera, pero digamos que sí pero Digamos que es así digamos que es así. Podríamos decir que hay muchos géneros Que son así, pero <risa> si lo simplificamos el, el tango podría ser Uno de ellos, el rock también, si se quiere Y todos hablando El amor está en todos lados <risa> Hablando de rock y de tango eh, Tenían mucho que ver eh, El rock y el tango se fundían en la guardia areje Es por eso que Alorsa en otro de los audios que vamos a escuchar que es una especie de de robo que le hicimos a una una una una, una, una perdón, perdón era una serie de entrevistas que hacía en, en el canal la TC que o en el encuentro eh, que, que trataban de encontrar bandas eh, poco conocidas de rock de, de, de tango de candombe y bueno le robamos algunos audios que justo le hicieron en entrevista a Alorsa así que bueno ahora le escuchamos de vuelta lo que pasa es que nosotros hemos tratado de mostrar lo que hacemos a partir de letras actuales a las generaciones jóvenes. Entonces, nosotros, nuestro público es un público que va a ver rock, no es un público que va a ver tango. Eh, tocamos en bares donde se tocan grupos de tango, este, nos pasan en radios que pasan rock, nos pasan en, en, en radios folclóricas también, pero eh, en general tratamos de apuntar al público joven, no necesariamente tanguero y lo que hacemos no es bailable, viste es para escuchar. ahí lo volvíamos a escuchar a Jorge Alorza lo que decíamos bueno lo robamos lo tomamos prestado es, como decíamos si quieren se los devolvemos no, ya no creo que haga falta en este momento bueno eh, tenemos hay un montón de cosas para decir no tenemos mucho tiempo pero si más adelante podríamos hacer algún especial ¿Sí? algún especial si, si llegamos a los 10 a los 100 seguidores. seguidores Si llegamos a los 100 seguidores Hacemos 100 especiales o, o por lo menos 5 usuarios de Instagram Que pidan el especial Yo creo que ya se lo merecería sí, sí, bien, bien, bien. Lo que quería decir eran algunas palabras que le había puesto Hay un blog que sigue funcionando Que es de la Guardia Areje Si bien. lo buscan ponen en Google La Guardia Areje, le va a aparecer el blog este En donde hay un pequeño Pero muy certero Eh, ...autobiografía que se llama Autorretrato... ...dice, a ver, me llamo Jorge Marcelo Pandelucos... ...me dicen Alorza... ...venido al mundo en la ciudad de La Plata... ...el 29 de noviembre de 1970... ...sagitario y perro... ...pero ni bola el horóscopo... ...radicado en la República Separatista de Tolosa... ...hice la secundaria en el Liceo Naval... ...y terminó los estudios de Ingeniería Electrónica... ...fui profesor secundario... ...barman en San Martín de los Andes... ...encargado de Cafetería en Capital... ...ingeniero electrónico... ...y actualmente cantautor y chofer de taxi eso era un poco la descripción de este personaje tan particular que nos dio el tango y que nos dio la cultura platense pero para escuchar un poco eh, de dónde, en dónde era que se movían, él mismo nos va a contar eh, en, en qué lugares tocaban y cómo cómo iba, cómo iba se iba gestionando eh, la guardia lo escuchamos de vuelta le escapamos a no te digo decir que si no si nos ponen un billete por una contratación no vamos a tocar porque lo hacen los ronistston también pero la idea es este, organizar nuestras propias fechas este, donde nosotros nos sentimos cómodos donde sabemos que la gente nos viene a ver y donde tratamos todo lo que es periférico a la música y que tiene que ver con la con, con el show nosotros también o sea que nos gusta este, no, no tenemos detrás ni una discográfica ni una gente ni imprensa ni o sea, hacemos todo a pulmón y nos gusta hacerlo así, por lo menos este, nos asegura cierta, cierto respeto por la gente que nos gusta mantener. Ahí escuchábamos nuevamente a Jorge Alorza hablando un poquito, decía sí, cierto respeto por la gente que nos gusta mantener. Para ir ya cerrando esta el primer espacio, tengo que decir que eh Lo Guarderije tiene dos discos editados, Estangos y Otras Hierbas, es el 2005. Y 13 canciones para Mandinga, que es del 2009, que eh, lo, lo sacaron, digamos, un par de meses después de la muerte. Ya, ya lo tenían ahí, ya cocinado, digamos, era una cuestión de, de sacarlo. Pero bueno, eh, lamentablemente se murió y lo tuvieron que sacar, digamos, post-mortem. Eh, así que, nada, era invitarlos a escuchar estos dos discos, que están realmente muy buenos. Incluso si no te gusta el tango, digo, porque... A aparte de que no es solo tango sino que es candombe Como dijimos, murga Tiene varios géneros, siempre marcados dentro del Folclore, si se quiere Bien. Eh, Tiene mucha mucho de lo que es eh, La letra, si se quiere, de rock Es tango muy emparentado Invita a otros a públicos a escucharlo sí, sí, sí. Él, e Incluso en uno de los audios que escuchamos Él decía, nuestro público No es público que escucha tango Es público que claro. escucha rock y que nos escucha a nosotros Así que bueno Como parte de este pequeño homenaje Nos vamos a ir escuchando Vuelve el Tango, de La Guardia de Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las dos horas de trampa en algún telo, Y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Bolillado. Tenores engolados Lo encerraron en museos repetidos En telarañas de sombras de versiones Los que quisieron salvarse con Carlitos Con el gordo Con el tano Lo hicieron tan cornudo que aburrieron Lo exportaron Le llenaron de sellos el pasaporte El pasaporte lo pisotearon Atlíticos bailarines que saltaban demasiado A él Que nació Maldito y malparido En pesebres de patios y quilombos Lo crucificaron En la resurrección de Cumparsitas Señores Vuelve el tango, muzarella y sin barullo a reclamar de nuevo lo que es suyo en plena juventud de sus 100 años vestido de bacán y en zapatillas se dejó el fungi viejo pa' que no vayan a creer que da vergüenza se arrancó el quincho color zanagoria la billú de lunfardos oxidados se sopló las frituras de la solapa y se vino en bonti lo acompañan musiqueros a la gorra un coro de diarieros y de pibes de choborras de chorros de autopartes dicen dicen que se fue del barrio ¿cuándo? siga, siga ...y la pelota no se mancha... ...vuelve el tango... ...y que búfan los eunos cruz. Me leyó... ...una gitana en la borra del café... ...que vuelve el tango... ...se escapó de enredadas partituras... Los que no lo conocen, lo pedían. Alguien, alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite radio nauta 106.3 siendo las 1924 retornamos a apachider mata Y ya pasó la columna de Dylan de la Guardia Hereje, y en este preciso momento, antes de que arranque Juan y Lago su columna, quiero que él nos diga, porque, a ver, vendimos mucho el Instagram, hicimos muchos chistes con lo de los 100 seguidores, los 20, los 30, pero nunca dijimos si cuál es. Si cuál es, no vamos a llegar. Va a ser manera. medio complicado, vamos a estar en cero o en uno hasta siempre. Nos pueden seguir en Instagram a Pachidermata, ok, sí. ese es nuestro nombre de usuario. con Y. Pachidermata con Y Qué nombre raro, para no, nombre no, raro no iban a no. encontrar menos todavía y Creo que les debemos la explicación No sé si este programa quizás el Vamos a mantener quizás el misterio Quizás el próximo, quizás nunca <risa> Quizás nunca Si no llegamos a los 100 seguidores No va a haber nada A ver, Juani Videojuegos, música Música de videojuegos ¿Qué me querés contar? Quiero pasar Vamos a pasar en realidad Del tango a los videojuegos casi sin escala Porque esto es Pachidermata <risa> Para que se acostumbren Y vamos a hablar un poco de la historia de la música y de los videojuegos. Para rememorar esto vamos a tener que retrotraernos a los 70 y a los 80 y seguramente se nos van a venir a la cabeza muchas músicas de en 8 bit. Algunos se preguntará qué es sí. la música de 8 bit. Se le llama así a la música escrita con sonidos sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola. Cuando hablamos de esas de, de esa música seguramente alguno quizás recuerde la melodía del Tetris. ...o quizás los efectos de sonido del Pac-Man... ...monofónicos, repetitivos hasta decir basta... ...pero que por alguna razón algo bien hicieron... ...porque se quedaron en nuestra mente... ...y a día de hoy si los escuchamos... ...vamos a saber decirles de dónde provienen... ...y quizás no jugamos ese juego desde hace décadas... ...o mucho tiempo... ...de todas formas... ...tuve que irme hasta el 1972... ...para re... ...mucho tiempo... ...para el re... DeLorean? ...tuve que agarrar el DeLorean... ...para encontrar el primer <risa> videojuego... ...con sonido digital... Y seguramente ustedes pensarán, no lo conozco, es muy mm. viejo, pero es el Pong. Todavía no lo deben conocer, Suena pero jabones. visualmente no. lo van a reconocer cuando les cuente, que es una versión recreativa del tenis de mesa. Los Bien. pixel art blanquitos que se pasan la pelota, lo tienen que tener. Sí. ¿Sí, sí, tienen? Sí, sí, sí. Bueno, los primeros efectos de sonido digital para un videojuego fueron en este juego, y eran sim tres simples sonidos, que era cuando impactaba la pelota en la raqueta, cuando impactaba en la pared y cuando un jugador fallaba un punto. Así de simple, pero eso da el puntapié inicial para la música en los videojuegos. Que luego pasa la etapa ¿no? de la década de los 70 y los 80 con esos sonidos monofónicos, pero que eh, lo que tenía que pasar para, para que sea bueno para la, la melodía era tenía que ser creativa, porque cuando uno tiene pocos recursos, creo que ahí es cuando explota cuando nace la creatividad, y un claro ejemplo es Eh, lo, la música de los videojuegos en esta en esta primera etapa, en esta etapa tan verde de, de la industria misma no solo de la música, sino del de, de videojuego estaba estaban haciendo, estaba estaba gestando eh, eh, con la llegada de los ordenadores más o menos los de la década del 80 como es el Commodore 64 uh -huh. comienzan a aparecer melodías mucho más trabajadas en 16 bits y ya se parecían un poco más quizás a las canciones analógicas, digamos Y tenían mucho más espacio y mucho más recursos, obviamente, porque el avance tecnológico es algo que ha marcado y seguirá marcando a la industria del videojuego. Y entonces nos encontrábamos con más variedad y nos encontrábamos con otro tipo de, eh, de efectos sonoros y también otro tipo de melodías, otro tipo de música. Llegamos así a consolas como la Sega Genesis, sí. recordada sobre todo en Argentina, creo que fue, fue bastante popular esta versión de, de la consola de Sega y ya para esa década, digamos llegando a los 90 más que nada, eh, la música empieza a tener otra forma, empieza ya a ser un song, soundtrack muy variado y por eso traje un, un recorte de una de, de una de las bandas sonoras de uno de mis juegos favoritos que se llama Streets of Rage 2, miren qué buena pronunciación y bueno, el chico le decía Streets of Rage, pero eso <risas> no importa. Así que vamos a escuchar un fragmentito de esa canción. Ahí estaba parte del soundtrack de Streets of Rage 2, eh, que ya creo que a partir de, de esta de esta generación, a partir de la década de los noventas, la música empieza a ser algo más que estar en el videojuego. Es sí. decir, uno empieza a escucharla por fuera, digo no no necesariamente es algo que, que escuchas casi por compromiso, porque estás jugando y porque, bueno, tiene sonido, sino que empieza a ser algo que empezás a disfrutar y de esta manera lo que sucede es que empiezan a tener un nombre propio, quienes lo componen, esos temas, o quienes se encargan por lo menos de los efectos de sonido dentro de un videojuego. Pasó de ser un, un microprocesador que sintetizaba sonidos, porque era lo único que tenían esas consolas de los 70, a ser, digamos, una parte fundamental dentro de la decisión y dentro de lo que forma parte de la experiencia integral de un videojuego. Obviamente, a principios de los 2000, esto siguió avanzando, y para hacer un salto un poco más... Eh, prolongado para llegar a la etapa de la actualidad. Nos encontramos con ya la posibilidad de grabar música en estudio. Eso bien. es lo que sobre todo los las industrias eh digo, los videojuegos triple A pueden pueden costearse eso, más profesionalizado el más tema profesionalizado de grabar música para videojuegos, música. justamente una profesión casi. Claro, exactamente, y empieza ya a equipararse a otras expresiones audiovisuales con mucho más eh, recorrido, con mucho más años, como es el cine. El cine, por, por ejemplo. Bien, claro. Y hay eh, un, una clara muestra de ello, que también, para un ratito vamos a escuchar una parte, es la banda sonora del juego The Last of Us, sí, que salió en famosos. 2013 para la consola PlayStation y que el año próximo va a salir la segunda versión, bien para los que les gustan los jueguitos. <risa> eh, y la música de este juego la compuso nada más y nada menos que Gustavo Santaolalla. ¿Quién ¿Quién sería ese? Gustavo Santoraya es un compositor argentino Ganador de diversos premios de la Academia Por Bien. justamente Componer temas para la industria del cine Tenemos sí. un representante ahí Incl Incl Incluso creo que tiene dos Oscars si no me Exactamente Yo sé que creo que tiene otros premios, pero eso dije de la Academia Como para ser más <risa> claro, genérico claro, claro, claro. Pero sí, tiene una carrera de la hostia Y digo, esto es una clara muestra de cómo el videojuego Empezó a ganarse un nombre y empezó a llamar a eh, Personajes De la talla de Santoraya Totalmente, Totalmente. Así que vamos a escuchar un poquito del fragmento de la banda sonora de The Last of Us. parte del fragmento de la banda sonora de The Last of Us, compuesta por Gustavo Santaolalla, seguramente habrán notado un cambio radical entre la música que escuchábamos de la sí, Sega sí. Genesis de la década del 90 y la que se puede componer hoy en la actualidad. Es importante remarcar que la música dentro de un videojuego debe acompañar y no interferir. Lo peor que le puede pasar a un compositor es que el usuario, el jugador, eh, tenga que apagar la música porque no la soporta, porque digamos o porque no es buena o porque es reiterativa hasta el hartazgo. De esta forma, eh, cuando componen la música, la tienen que ver como un componente más, como una unidad, y no como algo que se va a sumar después y que tiene que estar simplemente por una cuestión eh, casi normativa. De esta manera, analizamos también a la música como una una interpeladora para los sí. jugadores y que fomenta o que promueve que uno se emocione, digo, sobre todo en este juego, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, no sería lo mismo sin la música, Totalmente. las partes emotivas, las partes dramáticas, seguramente lo encontraríamos más vacíos, es, es casi como es una película, es como una película que no tenga esa música que quizás uno a veces no no lo tiene en cuenta, solamente lo tiene en cuenta en casos muy destacados donde la música casi que se, se roba el protagonismo. Pero siempre, creo que en toda obra audiovisual, y en este caso que hablamos de los videojuegos, la música cumple un papel decisivo, un papel fundamental, y no sería lo mismo sin ella eh, la experiencia íntegra que vivimos como jugadores cada vez que nos topamos, no sólo con una, un juego con la banda sonora de Gustavo Santolalla, también digo, los ejemplos que decíamos de la década del 70, del 80, no serían lo mismo sin esos sonidos, sin esa música que por más monofónica que sea, le da una esencia y le da un valor que, digamos es eh, inestimable. Fantas Dale, algo, ¿Qui ¿Quién no ha tarareado la música de por ejemplo Mario Bros? Mario Bros, querías Mario sí, Bros. Totalmente, totalmente. Yo quería hablar Yo no de Mario Bros, bro. o sea, está enojado Dylan sí. porque no le pusieron la música sí. de Mario Bros. Y, lo entendemos. y lo entendemos. <risa> no, aparte eh, no sé, recuerdo algún no soy muy gamer Pero sí recuerdo, no sé, música de videojuegos de fútbol, por ejemplo. Sí. Recuerdo mirá. la del PES, la del FIFA. Y, a, y me acuerdo que hubo, no sé, música incluso de Babasón y claro. de la Bersuite incluso había. Y, y de todo tipo. Pero no música que está pensada para el FIFA. Claro, pero... Es difícil igual pensar una, una, una música para sí, el fútbol. Sí, sí, obvio. Pero... Eh, estaba ahí digamos en eh. música y sí, es un desafío siempre digo de componer un tema sobre todo teniendo en cuenta que el videojuego es un medio interactivo digo no es como una película que uno sabe cuándo empieza y cuándo termina vos no sabes cuándo el jugador va a pasar ese nivel cuándo va a pasar de pantalla cómo lo va a vivir qué decisiones va a tomar es un digamos un medio audiovisual mucho más inmersivo por lo menos eso es lo que pretende el videojuego que vos seas protagonista de esa historia y por supuesto eso conlleva decisiones desde lo musical tremendas Fantástico, Juan, y muchas gracias por tu aporte y siendo las 19.35 y comentándoles que estamos en Radio Nauta FM 106.3, que somos Pachidormate, que vamos hasta las 8 les decimos que sigan escuchando un poco más de La Guardia Areja. <música> Masijaba en el laburo Era como en un seguro Con casa quinta en un country De Pilar El colesterol hasta las tetas Cuatro pelos la maceta pues estaban por piantar Él fumaba puro por las noches Con compañeros de póker Que no lo podían ni ver Y garpaba en Panamericana Por una mina en la cama cada primero de mes Ella andaba siempre con cosas Que se iban al mato grosso a practicar Meditación trascendental Libros de tarot y Dalai Lama Saltaba de cama en cama Marihuana, amor y paz Jugué el paño con las artesanías No paraba la alcancía Y tenía que compartir el alquiler la rebuscaba de camarera Pero se iba con cualquiera Que le hablara bien del che Y ahora él le pide que vuelva A su canterí de pilar Porque las noches se llenan De fantasmas y de menas Cada vez que ella se va Y ahora él le pide que vuelva a su candirí de pilar Porque la guita no alcanza Y el alma no tiene pausa Cada vez ella se va Y dice el pelado No te vayas, mocosita Volvé andaba siempre en bicicleta tabaguita a los franelas le gustaban las remeras de Grim Pizel no conocía la salpa al se aflojaba la corbata solamente pa' dormir ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa pa' dormir él montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina la dejaba de escribir. Ella el colirio en la mochila era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se ha abrido nunca de pie ni que arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y burguistas, pero grullos del San Pedro y el Hachishel se atragantaba con pericias Y la viaba de noticias financieras, el Clarín dice Y ahora él le pide que vuelva a su canterí de Pilar Porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ya se va Y ahora él le pide que vuelva a su canterí de Pilar Porque la guita no alcanza Y el alma no tiene panza cada vez Que ya se va Estamos en la web radionauta.com.ar ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia Democracia Democracia ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado ¿Quién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 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, 106.3 las 19 seguimos volvimos nunca nos fuimos en realidad estamos escuchando así rompimos casi rompimos la radio le vamos a romper al final sí. pero la radio definitivamente iba a ser la radio lo que vamos a romper seguimos acá en pachiller mata nos pueden encontrar en instagram ahí estuvimos subiendo unas fotos creo que estuvimos subiendo unas fotos enbachiller mata ok somos en instagram también eh, nos pueden escuchar a través del 106.3 en FM. el dial en FM. Y o nos pueden escuchar por la web www.radionauta.com.ar Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Es el mejor momento para pasar a hablar de rap con el señor Tincho Garané. Casi licenciado, Garané. Sí, sí, muchas gracias. ¿Es rap? Es un casi licenciado en rap. Licenciado de rap es una carrera que está abriendo su tecnicatura en Bellas Artes, así que estoy muy contento de estar cursándola. la mentira. Eh, bueno, vamos a hablar de rap. A ver, el rap es un género... no Iba a decir súper particular, todos los géneros obviamente tienen sus particularidades Pero tal vez lo del rap, eh, lo, lo más interesante, bueno, son eh, la gente que las canciones que sacan, las letras que dicen eh, La denuncia social, el rap está muy presente en la denuncia social eh, Y una de las raperas de las que vamos a hablar hoy es de Sara eh, E.B. Sara E.B. Merino es un hombre completo Es eh, chubutense, nació en Trelew en 1983, en patagónica ah. eh, Y se mudó a Capital en 2001, época bastante fiera para vivir en Capital y prácticamente en mm. cualquier... Lugar de Estamos la Argentina por el, el corralito que estaba sucediendo Hoy justo que hablamos de la guarderje que surgió en esa época bueno, Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Como diría Sabela No sé si con los videojuegos pero con, los, con un poquito de esfuerzo también <risa> Sara Eve hasta el día de la fecha tiene editados tres discos Uno de ellos es La Hija del Loco, fue su primero que salió en 2009 Después está Puenter y después está Colectivo Vacío Y tal vez una de las cosas más interesantes que tiene esta rapera es la mezcla de estilos, como vos bien también decías, de La Guardia Areje. En el caso de Sara Eve, logra mezclar eh, con el rap un poco de reggae. Y algo re interesante es que logra mezclar la cumbia, que uno dice es un acercamiento un poco agarrado de los pelos, pero he escuchado temas de ella donde realmente lo, lo hace de muy buena manera. Jo, que es un tema eh, de puentera, mezcla con cumbia. Uh -huh. Y Asado de Faso, que es uno de sus temas más conocidos, más conocido, y se sí. llama así el tema, que sí, sí, eh, es casi una cumbia. Y justamente yendo hacia esto Se hizo conocido, ganó popularidad Por hacer el opening del Marginal Serie Argentina que está disponible en Netflix No sé por qué tiré el chivo, pero está está disponible En okay, esa es plataforma es es y sí, Estamos esperando el checle de Netflix <ríe> sí, sí, totalmente. Y que se hizo, bueno, eh, súper conocida Ya se confirmó la segunda temporada Y el hit eh, de Sara Ebe se hizo presente Eh, obviamente no se queda exclusivamente en, en esta mezcla de género, sino que es una activista de los derechos de las mujeres, es feminista, eh, ha explicado en diversas entrevistas que lo que más le molesta y lo que más ve en la sociedad es que hay que correrse un poco del binarismo de género, de esas estructuras tan eh, tan marcadas y tan eh, evidentes que tenemos todo en la sociedad y hay que ir como como logrando esa apertura. Ella dice algo así como sacarnos de encima el machismo que tenemos, no solamente los hombres, sino también eh, las propias mujeres, entender que no es lo mismo eh, feminismo que machismo y habla algo así como que es algo que debería ser básico, pero todos sabemos y todos notamos siguiendo los medios que, que en el día a día es una distinción que, no que realmente muy compleja que se presenta como dicotomía, que es lo más eh, lo más impresionante cuando es algo donde todas las personas estamos yendo en el mismo lugar que es la igualdad de derechos. Sí, sí. Para continuar eh, con Sara E.B., decíamos, una de sus características es la denuncia social. Se ha encargado de, de comentar en alguno de sus temas eh, casos de gatillo fácil y justamente quería, como no podemos pasar el tema entero, quería ponerles un fragmentito de un tema en donde alude a una situación de gatillo fácil para que vayan conociendo un poco de su música. Así que si les parece, vamos a escucharla e quería conocer pero no voy a poder el estado ha disparado su arma discriminatoria esto se llama perder nunca más te voy a ver ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria lo mataron otra vez vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener Motherfucking D go double G Ahí pasaba un fragmento de Sarabé, como decíamos, eh, teniendo muy presente la denuncia social, los problemas sociales y justamente casos de gatillo fácil es algo, una realidad que vemos todos los días y no no hace falta solamente leer los medios, sino es algo que, que se nota en la sociedad. Decía una rapera que ha ganado una popularidad eh, con esto que comentábamos de, de hacer el opening del Marginal. Y esa popularidad le llegó, por ejemplo, a tocar en Lulapalooza eh, el año pasado, en 2017, que es un es como un mega evento musical en donde cada una de las bandas quiere participar eh, participar Pero claro, la pregunta era medio obligada, siendo el rap algo tan de denuncia y algo tal vez que busca espacios más eh, relacionados a la calle, espacios más relacionados a las reivindicaciones, donde entra todo este mercado y este negocio. Sara Ebe también hizo giras por Europa, por ejemplo. Eh, y ella, claro, re reaccionaba y, y tal vez respondía en el sentido de, bueno, eh, eh, mi laburo, yo qué sé yo. claro Yo estoy eh, eh, laburando, tengo mis necesidades, tengo mis eh, deseos musicales y mis intenciones y tocar en La es una experiencia espectacular, pero no no reniega eh, de la calle. Uno de los eh, momentos importantes de su vida fue cuando se asoció a otro rapero que se llama Ramiro J Según ella fue uno de los momentos más especiales porque ahí donde su, su música verdaderamente despegó, lo acompañó en el primer CD que fue La Hija del Loco como había mencionado, en Puentera que en ese segundo disco de 2012 fue tal vez donde más involucró y produjo todos los hits y ya para el disco 2015 Colectivo Vacío prácticamente era una colaboración. Para ir cerrando con la música de Sara Ebe, quería... Que escuchemos eh, un fragmento de una canción, lo dije al pasar, el tema este es Ho Y me parece interesante porque realmente mezcla cumbia con rap es algo que suena medio extraño Pero que realmente lo hace funcionar muy bien, así que si les parece vamos a escucharlo Música pasaba un fragmento de Sara Eve y lo último tal vez que queda por mencionar es que el 19 de mayo va a venir a la ciudad, no solamente Sara Eve, sino su compañero eh, Ramiro J se van a presentar en el Galpón de las Artes que queda más o menos por 3.71 así sí. que si alguien le interesó los acompañamos a que por qué no, saquen una entrada y la escuche sí, y nos inviten <risa> y nos paguen la entrada Dale, si, si nos pagan la entrada, genial, sería porque somos Hacemos pobres. un especial. Hacemos una, un especial otro especial. No solamente cuando lleguemos a los 100, sino cuando lleguemos a, a las 100, 100 entrada pagada por otra persona. Si tienen que elegir, ¿qué eligen? ¿100 seguidores o una invitación? Los 100 seguidores quedan para siempre, la invitación es más efímera. No, o hay invitación. La los 100 seguidores son gratis, ¿no? aparte. La como... No, como gratis, hay gente que compra. <risa> bueno, pero nosotros no. Está bien, está bien. Cuando nos paguen Netflix. Bueno, ahí pasaba la excelente columna de licenciado en rap <ríe> Casi, que Casi, que se recibió Dale, ¿cuándo tenés la tesis, Tincho? En unos meses, falta, falta todavía Bueno, ahí entonces nos vamos escuchando, nos vamos a una pausa, ya volvemos No, no se vayan, nos escuchando La Guardia de en este pequeño especial con Canción para Mandinga Música Es tarde pa' dormir, temprano, para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con y no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace topless, y tiene página en la web el diablo está en el bar mostrando el diente de latón fíjate como estoy los videogames me hicieron peor como una maldición Mantinga escucha esta canción La tele me ha caravana de andar, pidiendo la hora fin de mes, o esclavo de atallé, en de 9 a 6 Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal, haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó, el tango me hizo así, jodido para empaquetar, sacame el barretín. La que mandinga nos cagó. Quiso rivalizar con su padre también. Y tuvo 18 hijos. ¿Quién lo parió? Así que además de componer... ¿Quién los parió? Su pase al fogón de, de, los de los abrazos. Es el amor, el trabajo solidario, lo que nosotros llamamos Aini. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite, transmite. Radio Nauta 106.3. Retornamos a Pachi Dermatt haciendo las 19.51 y nos vamos a meter en el último bloque. Eh, ya nos vamos. Ya nos estamos yendo, se pasó realmente muy rápido este, este primer programa. Y queríamos comentar justamente a modo nada más de, de un breve análisis Algo que nos pareció interesante analizar cuando estábamos planteando el programa Y creo que lo, lo intenté explicar y quedó medio escueto en la presentación La música tiene bueno tiene múltiples usos, no es exclusivamente Juan y lo, lo ilustró muy bien cuando habló de música en videojuegos Yo tal vez lo intenté expresar en, en lo que era la denuncia social del rap Y Dylan cuando comentó eh, los cambios y la mezcla de géneros que por ejemplo tenía el tango Y ahora nos queríamos meter en, en un espacio que es tal vez más eh, más relevante para vidas personas que es el uso político de la música es innegable eh, pensar eh, que la música tiene usos políticos y no me refiero exclusivamente a político partidario que se sí. da por supuesto un montón sino comprendiendo la política bueno como la, la sen el sencillo acto de juntarse a actuar por un uh -huh. por un ideal o por un objetivo y justamente el, el ejemplo que más rápido nos salía y que en estos últimos meses eh, fue muy evidente Fue el hit del verano. El, de el, el, el hit hit Fácil verano. de decirlo y sentirlo. <ríe> Exactamente, y hasta fácil de, de explicarlo y de comentarlo, es algo tan fácil uh -huh. como que cuando se junten muchas personas o pocas personas, o cuando se junten músicos decir, Mauricio Macri, la puta que te parió. Exacto. Es algo tan sencillo, es cortito, es una frase que hasta suena linda. Pero cuánto que... genera y cuánto generó. Totalmente, y hasta se han generado acrónimos que son impronunciables, <ríe> pero que han quedado bárbaros. Y bueno, y justamente teníamos eh, distintos casos donde no nos parecía que esta mezcla entre política y música se daba, y Dylan tenía uno que era de un ejemplo de justamente de tango sí sí era un ejemplo de una banda que en realidad el título era que habían engañado a, a este, un canal oficialista creo que era el que de, de rosario un canal de rosario un canal de rosario que eh, la banda se presentaba como haciendo tango que era que me vann que, que me van a hablar de amor uh -huh. que era el, el tango tan conocido claro, claro. y entonces ellos cuando empiezan a tocar eh, le cambian la letra y dicen bueno que me van a hablar de offshore y si... Y yo siempre tuve un short, qué sé yo Entonces, Haciendo referencia a las cuentas en Panamá de, de nuestro querido presidente Así que, nada, un poco de eso eh, Hablar del uso político De, de la música Incluso eh, eh, no tratar De diferenciarlos, digamos No, no decir política y música claro. Es decir eh, sí, sí, sí, que es, no, Nosotros creemos Desde este espacio que música y política es en realidad sí, lo, es lo mismo, mismo. digamos. Totalmente. Hacer música es un acto político. Es un acto político, totalmente. Hacer radio es un acto político, totalmente. entonces de alguna manera se podría decir que nosotros en este momento haciendo sí, una bien. columna de política estamos haciendo política, así que está bueno no separarlo, decir música es política desde donde desde donde se vea, digamos. Hacerla de una manera o hacerla de otra, ser como comercial, entre comillas, no ser comercial, querer tocar en ciertos lugares o en otros lugares Estás haciendo política, hagas lo que hagas. Y partiendo del ejemplo desde el tango, a mí se me ocurría cómo este este cántico, esta frasecita sobre nuestro presidente había generado otras cuestiones. Por ejemplo, los cantos en las canchas. Fue una de la, de, lo, de los temas más eh, notorios que de repente, a principio de febrero, en las canchas, cuando cuando empezaba a haber, eh, no sé, fallos arbitrales y eso, y cuando la, la masa empezaba a toda junta a cantar, se escuchaba este mismo cántico. Y provocaba realmente reacciones muy curiosas. Por ejemplo, el Sadra, que es eh, uno de los dos cantos Eh, organismos que nuclean a los árbitros más importantes del fútbol argentino está el Sadra y la AAA, tal vez el Sadra con, con mayor poder que está presidido por Guillermo Marconi había analizado sancionar a los estadios que, que realicen este cántico contra el presidente y lo más curioso era el motivo, la, la intención era porque ellos lo encuadraban en un supuesto marco de legalidad con la discriminación y si uno rápidamente si alguna vez fue a la cancha o si ni siquiera fue eh, piensa en cantos discriminatorios todo lo que se te pueden ocurrir son de las canchas o sea, a estos putos le tenemos la que ganar Misofinia es lo... sí, homofobia sí, pero sí Pero al presidente, el presidente no me lo toqué Porque acá se pudre todo Pero sí, realmente, como bien decía Dylan eh, Las líneas que separan a la música y a la política Están totalmente inventadas son, son construcciones sociales Y teníamos un par de ejemplos para esto Pero no solamente nos quedamos ahí Sino que eh, si decimos que en las canchas sucedió Y si decimos que eh, en géneros musicales Como el tango sucedió También pudo haber sucedido en la televisión, por ejemplo Y pasó, pasó, pasó, pasó de las nomás. canchas Pasó a cocineros argentinos ¿Qué entonces, programón? Tengo que decirlo, me, me encanta yo, el yo programa Yo no lo veo, pero vos lo ves y lo, confío lo veo en tu palabra, palabra Mal, todos los días ¿Es un buen programa? Programón Bueno, ¿sabés lo que pasó? Seguramente lo viste, ¿lo viste en vivo? Sí, lo vi en vivo, ¿Lo viste en vivo? Lo vi bueno, en vivo. Entonces vos sabrás que el domingo 4 de marzo eh, La banda tocó, que la banda se llama César Pagón Orquesta Tocó el hit de verano Tocó, digo, versión eh, instrumental No es que se hizo referencia Al presidente, ni tampoco Se cantó la letra Y solo digo, hubo una alusión de, de Calabrese. Del conductor. Del conductor, El que hit dijo, del verano. Está sonando el hit del verano. Algo simple, pero que para las autoridades y para Lombardi fue suficiente para la el enojo, digamos. Sí, la cagada pedo, hay que decirlo. Pidieron que salgan a pedir disculpas. Pidieron que salgan a pedir disculpas. Casualmente, dos horas después de que en la radio Lombardi diga que había sido... Eso que tengo la palabra, una desubicación sí. y, y diciendo, bueno, estaría bueno, ¿no? Que públicamente eh, salgan a pedir disculpas eh, por motus propio, guiño guiño, y sucedió, no estaba calabrese por una por cuestiones de salud, como sí, dijeron Sí, tuvo su, una triple hernia de disco. No lo estoy inventando. No, no está chequeado, está chequeado. Y bueno, los los co conductores Juan Bracel y Juanito Ferrara eh, dije, bueno, que habían cometido un error de y bueno, salud, vos, ¿no? Digo, es sí. algo que es algo pedido y que y tuvieron bien, que no. hacer pero que realmente cuando charlábamos no de la incidencia de, de, de la música en la política este fue un ejemplo que, que, que salió digamos que lo recordábamos los tres y que fue muy resonado tanto por la música y bueno por por el, por el papelón digamos no por esta, esta esto, esto lamentable quizás de, de, de quienes pregonan la pluralidad y la libertad y bueno terminan pasando estas cosas totalmente sí. es muy interesante aparte ya para ir cerrando ya nos vamos a eh... De, del tema, de la melodía y la canción eh, Surgió en el 73, 74 sí. Una canción a favor de, del peronismo Cuando volví a Perón Y bueno, era Argentina, qué sé yo Va a ir mejor, qué sé yo Bueno, ya para ir cerrando Porque ya no nos queda casi nada de tiempo Ya nos estamos yendo Nada, agradecer a todos los que hicieron posible Que, que estemos hoy acá eh, Hablando, compartiendo charlando, compartiendo Gracias a Matías, al operador sí, se puso en, la e Emanuel Ferretti, ahí Producto. Controlando se, controla puso al... se puso la 9 Al Faka Al Faka se puso la 8 Nosotros bueno. somos A ver si Un 1 Yo quiero ser yo soy el, el 0 El 27 El que no conoce nadie Bueno así que bueno Nos estamos yendo Juan y Lago Hablando de la columna De videojuegos Martín Grané Que habló De Sara Ebe El rap Dilan Daderio soy yo que estuve hablando de la Guardia Areja y bueno, desde este humilde espacio en este momento tan candente queríamos eh, pronunciarnos a favor del aborto legal, seguro y gratuito así que bueno, nosotros nos vamos pero nos encontramos la semana que viene el jueves a las 19 con más Pachidermata síganos en Instagram nos vemos, chau que ja no estés te vas que te escondes no te mostras y por mirillas ocultas espías no sé muy bien por dónde vas te vas oh. para